Doy Cruz, ha comenzado esta decimoquinta fecha ayer con algunos partidos, continúa hoy en un ratito nada más. Recién vengo de Avellaneda,、eh, se percibe el clima ya porque que juego hoy independiente en un ratito, porque vi como cinco hinchas,、eh, pasé a dos cuadras de la cancha. No será mucho.、Eh, bueno, yo le cuento con objetividad lo que acabo de ver,、eh, y por supuesto que. Eh, vamos a contar también cuáles son los partidos que hoy se van a estar disputando. Mañana、eh, continuará, por ejemplo, con el partido de Racing a las 5 de la tarde en Mendoza. El plantel ya、eh, ha partido, tengo entendido, rumbo a aquella provincia cuyana. Así que vamos a estar comentando la lista de, de convocados. ¿Hay alguna novedad? Y también hay un cambio de horario para el partido del lunes que estaba previsto a las 20:15. Lo vamos a estar contando en un ratito. Voy a presentar a quienes me acompañan. El señor Diego Bartalota. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Sergio? ¿Cómo anda toda la audiencia? Un día especial hoy. ¿Por qué? Porque pierde independiente. <risa> es un día especial porque pierde independiente. Y un día feliz para nosotros. No, hablando un poco en serio. Vamos、Eso a también es en serio. Esto es en serio también. Yo, por suerte, no vuelvo a a e l l a n e d a ahora. Me, me tomo Los días que juega me, me alejo un poco para liberarme la mufa.、Eh, vamos a hablar con mucha información de Racing. Y como todos los miércoles, tenemos hoy el Caro Cruz que viene. Se lo anticipo cargado esta vez. Muy bien, hablando de mucha información de Racing, vamos a presentar al señor Sebastián Pirillo. ¿Cómo le va? Placer de saludarte, Sergio, Diego y a todos los oyentes. Así es, este, con, con la previa de, de lo que va a ser un partido más de Racing, con, analizando lo, lo que va a ser el, el partido, en la previa, y este, con, comentando a, a todos los oyentes cómo va a estar formando Rada Cinegas. Muy bien. Eh, hoy el equipo está bastante completo. Está en la producción el señor Agustín Guevara, también Luciano Ursino, Sole Cook en los controles. Nos van a acompañar hasta las 7 de la tarde. El señor Matías Ruffet con la información del primer equipo. En instantes, nada más vamos a estar comentando cuáles son las novedades. Porque mañana juega la academia. Se viene una semana, o ha comenzado, una semana en donde va a haber varios partidos para Racing. Eh, no fue de la mejor manera con el empate frente a Arsenal. Veremos cómo continúa mañana por la tarde en Mendoza frente al siempre complicado equipo mendocino, Cruz. Que、eh, también vamos a estar dando, por supuesto, la información del equipo rival. Este, recién yo consultaba a Lupina que tenemos para hoy y me dijo el periodista del equipo rival. Perfecto, ya está. Cumplió Lupi su, su función para el día. Eh, eh, y no para cada vez que la miro, cada vez que la miro. Está comiendo algo, no puede parar, l u p i No puede parar, o es una factura, o es un en este momento que son bizcochitos. Siempre está manducando algo. Bien, que pasa es que pobre llega a esta hora con hambre, l u p i Hay que entenderla. Y los compró ella. Me dice, ¿qué quiere decir? Yo no le estoy diciendo que usted lo m a n q u e lo que estoy diciendo es que se lastra todo. Bueno,、eh, damos las vías de comunicación, Sebastián. Se pueden comunicar al 4893-7555, 4893-7555. También lo pueden hacer vía Twitter, arroba corazonacadémico, la A, la C y la D antes del émico. O si no, se pueden contactar con nosotros a través del mail, que es correo arroba corazonacadémico com punto ar. Muy bien, perfecto.、Eh, vamos a estar inaugurando página web. Eh, nueva en unos días, todavía falta aproximadamente una semana、eh, vamos a avisar por supuesto y por lo que vemos va a estar, por lo que vimos ¿no? en, la, en la previa con el programador va a estar、eh, bastante buena, ojalá que así sea hacemos la primera tanda en corazón académico y empezamos a, a analizar、eh, esta previa que se viene、eh, un partido complicado para Racing Por, por el estadio, por la condición de visitante y por lo que ha hecho la academia hasta acá en el torneo. Fundamentalmente, por lo que hemos visto de Racing hasta acá,、eh, que en materia futbolística ha sido muy pobre y casi podríamos decir que ha ido,、eh, después de encontrar por ahí un punto alto frente a Colón, en Santa Fe, decayendo el nivel de Racing. A pesar de haber tenido un buen primer tiempo ante Tigre, pero. Eh, con algunas decisiones, cambios de, de puesto en la cancha,、eh, un poco que el equipo ha perdido la brújula, esperemos que la encuentre en Mendoza. A la tanda. Escuchando por la web en Decime, ¿seguís usando todas las mañanas lo mismo para afeitarte? ¿Cómo que todavía no probaste la nueva b i g c o m f o r t 3? ¿No estás cansado de que te pase siempre lo mismo? Como cuando te matas organizando el picado de fútbol y siempre aparece uno que te cancela media hora antes. Haceme caso, p r o b a b i g c o m f o r t 3, la única con triple hoja, doble banda lubricante y cabeza l móvil. Ideal para vos, para mí, para todos. Porque lo de siempre, pide cambio. Unarrabona.com, tu en Internet. revista deportiva No corremos detrás de la noticia. Paramos la pelota y analizamos el otro lado del juego. u n o a b r a b o n a c o m Informes profundos, historias de vida, embajadores del deporte, rock and roll y, y mucho más. más. Twitter, arroba una nave. Facebook, Una Rabona. Hacerle una rabona los hechazos mediáticos. UnaRabona.com Entramos en unaRabona.com La otra mirada del deporte. Locutorio Internet Medrano Medrano 816 Atendido por hinchas de Racing Locutorio Internet Medrano Toda la información institucional del plantel profesional, de las divisiones menores y de las demás disciplinas deportivas del club las encontrás actualizadas al instante en w w w c o r a z o n a c a d e m i c o c o m a r Vos que querías ayudar al club y no sabías cómo. Este es tu lugar. Socios y filiales de todo el país. Sin fines políticos. Con el único fin de colaborar con Racing. Contactate y empezá a participar. Facebook barra paso a paso r a c i n g i s t a Email. PAP r a c i n g i s t a arroba hotmail punto com. Distribuidora Celestina. La mejor opción en artículos para kiosco. Personal capacitado. Precios bajos y una excelente atención. Contacto 156 513 1799. Señoras y señores, con ustedes el nuevo camaleón. El camaleón linda. El camaleón. Hay un nuevo camaleón. Entrá a w w w e l c a m a l e o n c o m y conocelo. Camaleón, d i s f r u t a seguro. Comunicate con la pasión del corazón académico al 4893-7555. Línea directa para oyentes. 4893-7555. Continuamos en Corazón Académico, 13 minutos han pasado de las 18, ha bajado un poquito la temperatura, 21 grados 6 décimos. Estamos en Rayo el Sol, en AM 1450, haciendo Corazón Académico hasta las 19, hablando de lo que será el partido que se viene, frente a Godoy Cruz en Mendoza.、Eh, un partido que para Racing representa seguir. Con chances de llegar al famoso objetivo de los 30 puntos impuesto por Sueldía y por、eh, los futbolistas.、Eh, este era el objetivo de mínima planteado a comienzo del campeonato, por, por, por como decíamos recién, por el plantilla de cuerpo técnico,、eh, y que seguramente en caso de ganar Racing en Mendoza quedará cerca. n o Hoy estamos con 23 puntos a 7 de ese objetivo, cuando quedan、eh, 15 aún en disputa.、Eh, pero bueno, vamos a charlar sobre las novedades de, de este、eh, presente académico con el hombre que más sabe del plantel actual, es Matías Rufet. Matías, ¿cómo le va? Muy buenas tardes para todos, ¿cómo va? Muy bien, muy buenas tardes.、Eh, bueno. Comentanos qué ha sido de, del plantel de la academia, que por lo que tengo entendido、eh, ha partido ya rumbo a Mendoza. Así es, Sergio. El plantel de Luis u b e l í a ya estará próximo a arribar a la provincia de Mendoza, donde mañana se va a medir contra el t o m g a contra Godoy Cruz, a las 17, con el arbitraje de Pablo Díaz en el estadio Islas Malvinas, perdón, en Malvinas Argentinas. Y para este encuentro, a partir de lo que hoy sucedió en Avellaneda, hay varias novedades, hay varias cuestiones que aún q u e d a por dilucidar y otras que ya son concretas y que revisten cierto grado de... Sorpresa en lo que refiere a la lista de convocados, porque no hay 18 jugadores como habitualmente estila el entrenador académico, sino que ha convocado a 19 futbolistas para este partido de primera, entre los que está el juvenil Ángel Alejandro García, categoría 92, nacido el 26 de febrero, correntino él, llegó a Racing y se ha entrenado a las divisiones inferiores. Subeiría lo observó、eh, en varias prácticas,、eh, percibió en él algunas condiciones interesantes como para empezar a trabajarlo de cara al futuro para la primera división, de zurdo, lateral izquierdo, y a partir de todas estas situaciones decidió Luis Subeiría incluir al juvenil Alejandro García entre los citados. Más allá de esto, Si García no es considerado para el partido de primera, algo que、eh, naturalmente esta noche va a comunicarle Luis o b e l d í a y que lo tenga en cuenta, no requiere que vaya a ser titular, sino que tal vez pueda estar por primera vez en el banco de los suplentes de la primera de Racing, en caso, decía, de no ser tenido en cuenta. Eh, el jugador García va a ser titular en el partido de reserva、eh, en el equipo de Juan Barba. Pero más allá de esto, hoy h u b o una práctica a puertas cerradas. Luis b e、eh, l í a dispuso distintos esquemas y también varió los intérpretes. Y a partir de lo que me cuentan,、eh, analizó el cuerpo técnico de lo que hoy sucedió en Avellaneda. Puede haber una sorpresa en relación al equipo titular porque saldría un jugador que hasta entonces ha sido una fija dentro del once de su b e l l e a Me refiero a Diego Villar. Diego Villar saldría del equipo. ¿Esto obedece a una cuestión meramente táctica o、eh, hay algún tipo de lesión o viene por otro lado? No, no hay una lesión. Esto es. A partir de lo que hoy ha ensayado, Villar también estuvo jugando en el elenco titular, por decirlo de alguna forma, pero hasta esta hora, hasta ese momento de la vida de aquí en Corazón Académico, según lo que he podido recabar,、eh, lo que más le agradó hoy al cuerpo técnico、eh, tiene que ver con una formación en la que el mediocampista, que justamente pasara por b o d o l Cruz, no estuvo entre los once titulares. Y también de e s o se desprende que habría modificación de esquema, Que c a m o r a n e s i permanecería entre los 11 titulares y que en la defensa se sumaría, como contábamos ayer, el uruguayo Leonardo Martín Miglionico. También en ofensiva puede haber novedades, porque dependiendo de esta formación y de este cambio de esquema. Tienen posibilidades de jugar tanto Gabriel a u c h e como Luis f a r i i a en lugar de José Sander, porque Centurión permanecería como lateral volante sobre la izquierda. Para pasar en limpio、Dale. todo este equipo, toda、uh -huh. esta formación, sí consideramos. Primero, haciendo un asterisco, la formación sin billar, Rafin tendría en cancha. A Sebastián Saja en el arco, en la defensa, Ortiz, Miguel y p u l c a y a en el medio campo, p i c h u d Camoranesi, z u c u l i n i y Centurión. Por delante, tres jugadores, Luis Fariña de Enganche y en la delantera, Vieto y Sand o Auche. Este es uno de los puntos a dilucidar. O la otra manera de confeccionar el ataque, siempre con Vieto, acompañado por Auche y José s a n d o Es decir, en la delantera Racing puede tener un enganche clásico si es que juega p a r i ñ a Vieto, que s í será titular, no hay forma de imaginarlo fuera del equipo. con AUCHO con SANDO dentro del área o la otra variable es que SANDO permanezca como el número 9 y que Vieto y AUCHE sean aquellos que t a l vez lleguen por los costados o que se tiren un poco más atrás para intentar g e n e r al fútbol、eh, a partir de todo esto, Sergio, entonces reiteramos SAJA, c o r t i n i Bion y p o c a y PIJUR, c a m o r a n e s i z u c u i n d i c e n t u r i ó n AUCHO, f a r i n i a con Vieto y SAND o AUCHE、eh, bueno Una, una, por un lado, algo que era esperable era el ingreso de Miglioni con el equipo. Lo habíamos marcado ayer, vos lo contabas.、Eh, yo daba cuenta de que las tres veces que ha jugado de titular en este campeonato, hechos de hecho desde su llegada a Racing,、eh, han sido siempre jugando en condición de visitante、eh, frente a Lanús, frente a River y frente a Tigre. Y que no me sorprendería que estuviera en el equipo,、eh, con lo cual no me sorprende que esté en el equipo. Lo que sí me sorprende, y no gratamente, es la salida de Villar,、eh, que ha sido, lo hemos dicho, y, y en el Bajo la Lupa, en, en la página, en cada uno de, de nuestros análisis,、eh, lo, lo he marcado, ha sido、eh, la principal víctima de este sistema. Tal vez、eh, después de Sand, pero Sand mucho tiene que ver su forma de juego en realidad. Pero Villar、eh, es una víctima de este sistema, porque él、eh, tiene unas características que le permitirían ser un jugador、eh, que pise el área rival, que llegue al gol, que, que sea、eh, de los armadores de juego de este equipo. De hecho,、eh, estoy convencido que llegó para eso. Y el técnico, vaya uno a saber por qué, puede haber, él tendrá sus argumentos, será por una, por una necesidad o porque ha entendido que en este momento necesita eso de Villar. Le ha dado otra tarea en general en este Racing, que no es justamente la de、eh, lastimar en el área rival, sino priorizar la marca. Y ha sido una víctima de este sistema, porque, claro, no es el fuerte de Villar. En el último partido, de hecho, le tocó jugar de lateral y lo venía haciendo en los últimos encuentros.、Eh, ca cambiemos de hipótesis. Supongamos que、eh, Villar juegue, que se arrepienta,、sí. que esta ha sido, haya sido una prueba. Un detalle más、sí. dentro de estas pruebas. Eh, tampoco hay que descartar dentro de ese 3-4-1-2 o 3-4-3 según juegue p a r i n i o no en ofensiva también puede suceder que Camoranesi sea que pierda el lugar y que Villar esté al lado de z u c u l i n i por ende también、eh, continuaría el ex jugador de Godel Cruz variando su posición、eh, en relación a lo que necesite el equipo siendo una suerte de comodín no descarto esa situación porque por ejemplo en la previa partido contra River en la octava fecha m u c h o más por hecho que el que iba a perder el lugar era Villar vino y no Mauro Zamoranesi y si recordás habíamos comentado que、eh, en el cuerpo técnico valoraba mucho estas、eh, múltiples facetas que puede llegar a cubrir el Ibarbado mediocampista por eso digo no hay que dar por hecho que Villar pierda su lugar en el equipo pero por lo que me i n f o、eh, r m a y la prueba que más、eh, Tranquilidad, por e s i r l o de alguna manera, generó o que mejor、eh, sensaciones dejó hoy fue con el mediocampista fuera del equipo.、Uh -huh. Pasando a otra hipótesis,、eh, usando el dibujo、eh, matriz de su v e c i d a en este campeonato, 4-4-2, Villar sí podría tener lugar y como mediocampista por la derecha. En ese caso, el que no ingresaría en el equipo sería el uruguayo minquionico. Migr sino Flavio、eh, Corvalán o Alejandro García, que a partir de su convocatoria ha abierto una incógnita sobre si tendrá o no lugar、eh, verdaderamente entre los 18 convocados o en el equipo titular,、eh, algo que tal vez parece un poco、eh, apresurado imaginar a partir de, de lo que también es el momento del equipo,、eh, pero decíamos, con Villar en cancha y sin miliónico, Rafi podría tener a Sebastián s á n a j e n el Arco, Pissur, Ortiz, Cáez y c o r b a l a n o García en la defensa, en el medio campo, Villar por la derecha, el doble 5 con s u c u r i m i y c a j o r a n e s i o Luciano a b u e l por la izquierda, Adrián Ricardo Centurión y en la delantera. i esto junto a Gabriel Auche o José Sando. Bien,、eh, teniendo en cuenta que como vos estás marcando y, y confiando plenamente en, en la información que brindás, que como vos decís, es por lo que has podido. Recabar de lo que fue la práctica de hoy y las pruebas que ha hecho el técnico,、eh, esto un poco que tira por tierra todo aquello, todos aquellos argumentos que, que escuché en la previa del partido y en el post frente a、eh, Arsenal que decían: No, pero Villar jugó de 4 y p i c h u de 3 porque no está c o r b a l á n Yo decía: Miren, que c o r b a l á n no es Roberto Carlos.、Eh, Para este técnico, fundamentalmente, que si bien lo, lo pidió, dio el visto bueno,、eh, estuvo de acuerdo con su contratación,、eh, no le ha rendido y lo ha mandado al banco en varios partidos. De hecho, no fue titular en el partido en el que fue expulsado frente a Tigre. A tal punto que, habiendo purgado la fecha de suspensión, la posibilidad、eh, más factible, por lo que vos estás contando, es que no esté en el equipo titular. c o r b a l á n con lo cual, esto de que Villar haya jugado de 4 y p i c h u de d 3 obedecía a otra cosa, a una decisión del técnico, a no haber encontrado un 3 que le rinda, pero no que porque c o r b a l á n no estaba. En todo caso, es que porque c o r b a l á n no le ha rendido.、Eh, ¿Qué más, Matías? Eh, para tratar de, de dar un poco más de claridad, si、sí, es que se, se puede usar ese término, porque、eh, me parece que en esta instancia estamos más que nunca、eh, en un escenario similar al de algunas fechas del campeonato pasado, cuando ya、eh, era cuestión hasta ocosa los días viernes、eh, en la previa del partido del fin de semana, decir, bueno, a ver si 8, 9, 7、mm. o 10 jugadores. De, de los que damos como formación、eh, probable están finalmente porque、eh, su d e l l e a estaba a c o s t u m b r a d o a sorprendernos con、eh, la inclusión de algunos jugadores. Pero、eh, a partir de lo que vos analizás, y es cierto esto que, que sucede también con c l a u d i o c o r b a l á n、eh, da aún mayor fuerza a la versión...、Eh, De, de que Rafi va a tener en cancha a m i r i ó n i c o y va a tener tres a g u e r o s Por ende,、eh, le sumo como duda si Villar o c a m o r a n e s i será el que acompañe en el 2 5 a z u c u l i n i tal vez no tanto Luciano O'Huel, y para tratar el doso de pasar el limpio habría que decir que s a f a en el arco, Ortiz, m i r i ó n i c o Kais en la defensa, Pichud, c a m o r a n e s i o Villar, z u c u l i n i y Centurión en el medio campo, Aucio, p a l i n i a Pieso i Zar o Auche, nuevamente otro asterisco, serían los protagonistas con más chances de ingresar. También completan la delegación Jorge de Olivera, el arquero suplente de la academia, Abuel, a quien mencionábamos, y dentro de los jugadores que no están、eh, mencionados como dudas, no queda ninguno más, porque los demás los hemos nombrado todos en relación a todas estas variantes propuestas por Luis Udellía, y recordamos también que Alejandro García, de 19 años, Por primera vez ha viajado con el plantel principal y que está citado para este partido. Muy bien.、Eh, Cámpora no aparece. No aparece en ah, i e y Javier, Javier, Javier Cámpora también.、Uh -huh. Está en la, en la delegación. Está en la delegación, pero digo, no aparece en las dudas. En, en, o sea, no va a ser titular.、Y、no creo, porque sobre todo a partir de esa t duda que, que se, se infiere del ataque. Es decir, a u c h o p a r i i a San O'Auche,、eh, que tiene mayores probabilidades, a、eh, que ha intentado ubicar dentro del once titular y que también ingresó en el último partido algunos minutos, muy poco por cierto,、eh, contra el s e n a l es Gabriel a u c h e Y también, con tantas dudas...、Eh, más que con tantas dudas, con tantas pruebas en la fase ofensiva, creo que todo esto decanta e m p e z a n d o va a perder nuevamente el puesto y que a u c h o va a ser el compañero de ataque de Luciano Vieto y que tal vez f a r i n i así esta oportunidad tenga algún lugar más, una esperanza más de jugar y tener más minutos dentro de la cancha. Por lo que pudiste averiguar, la posición de Camoranesi en caso de que juegue como doble cinco, es de doble cinco Eh, de qué manera,、eh, como lo hizo en la primera etapa, n la primera e cuando fue, arrancó siendo titular en este equipo,、eh, muy cercano a, a la función de Pelletieri en ese momento, en este caso será de Succulini,、eh, o adelantado y tratando de ser un nexo con, con los delanteros. La idea en ese caso sería que cuando Racing no t e n g a la pelota se repliegue un poco más, que deba en parte sacrificarse, pero bien saben desde el cuerpo técnico que las características futbolísticas y también físicas de Pelletieri Y Camo r a n e s i no tiene ningún tipo de relación. Entonces, a partir de proponer la línea de tres de, en el fondo, z u c u l i n i que es, es un batallador y que es un jugador de un gran despliegue físico, a Pillur, que en sí es un defensor, por lo que Racing de momento puede llegar a quedar con Pillur, Ortiz, m i n c h i n y p u k a i como una falsa línea de cuatro, la idea es que Camo r a n e s i sea que trate de administrar la pelota, tal vez como en los últimos partidos, en los que había estado más adelantado en el campo. Y saben que en parte también sería uno de los, entre comillas, sacrificados、eh, dentro de este partido, pero conocen bien que no puede cumplir、eh, el mismo rol que el de Peletier y justamente el ex futbolista de la Juventus. Muy bien.、Eh, ¿Algo más, Matías? Sí, ya pensando en el partido del próximo, de la próxima fecha, iba a decir del próximo fin de semana, pero a Racing otra vez le toca jugar fuera de lo que es el sábado y el domingo. El lunes. Contraquilme, la academia no va a jugar a las 20.15. 19.15 finalmente, el horario del p o t o por a f a confirmado hace apenas una hora. 19.15 recibe Racing el lunes. a filmes en el cilindro y para ese partido el viernes de 11 a 17 en el estadio en la sede de v i l l a d e l parque y en el local de la valla 1650 de capital federal y ocademia habrá canje de bono para e n g r e s a r sin cargo de l sector C de 11 a 17 con la cuota de noviembre paga deben recordar los hinchas y los socios、eh, esencialmente de Racing Que la cuota eh, ahora eh, se elevó a 100 pesos a partir de noviembre, cuesta 100 pesos、eh, el abono mensual. Y a partir de esto, tan solo el viernes van a poder tener la oportunidad de canjear en esos tres lugares el bono para ingresar al sector C. Luego, el expedio n continuará el lunes, pero ya solo, solamente en el estadio, cuatro horas antes del inicio del partido. Muy bien,、eh, Matías. Un gran abrazo, la seguimos en cualquier momento. Un abrazo, Juan Manuel. Chau, chau. Ahí estaba el señor Matías Rufet con lo que tiene que ver con la información del primer equipo. Vamos a charlar y quiero escuchar la opinión también de, de Diego, de Sebastián aquí en la mesa, también de los oyentes que se pueden contactar al 48 93 75 55. ¿Qué opinan de esta posibilidad que nos contaba Matías、eh, de, de equipo? Con una línea de tres... con un lateral volante por derecha y por izquierda. Y con pillar afuera de los once... Sorpresivo、eh, sería la exclusión de, del ex Gold Cruz. Tranquilo, después de la tanda, Pirillo. Vamos ahora a hacer、eh, un cortecito y seguimos hablando de Racing hasta las siete... Desde Buenos Aires, para todo el país, un brillo diferente en el Dial. AM1450. Radio El Sol. Espacio Publicitario. ¿Sabías que el colegio de tu hijo no puede retener el boletín de calificaciones aunque debas alguna cuota? Ley 400. Legislatura Porteña. SEAMCE. Primera empresa argentina en obtener las certificaciones ISO 9001 y 14001. En la transferencia, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos. SEAMCE. Ecología urbana. Cada día, con voz ¿Vos? y en todos los escenarios de la realidad. Diario El Sol, el matutino del Gran Buenos Aires. Fin de espacio publicitario. Desde Puerto Madero, Buenos Aires. Un brillo diferente en el diario. Radio El Sol, AM1450. Para informarte de todas las noticias de Racing a l i n s t a n t e Ingresá a nuestra web w w w c o r a z o n a c a d e m i c o c o m a r También podés seguirnos por Twitter y unirte a nuestra página en Facebook. Sanitarios, agua, gas, desde 1972. Siempre junto a Racing, brindando el mejor servicio en instalador. Comunicate al 4217-4547. 4217-4547. O vía m a i l a sanitariosagua-gas.yahoo.com.ar b a j o Envíos a domicilio, Avenida Mitre 5377, Villa Domingo. Si sos hincha de Racing, 10% de descuento. Ampollas, Cortes, Cure Lascon Cure Band, el líder mundial en apósitos. Distribuye Bull Sociedad Anónima, teléfono 4724-1700, 4724-1700. Locutorio Internet Medrano, Medrano 816, atendido por hinchas de Racing, Locutorio Internet Medrano.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 Odontología académica. Prótesis, ortodoncia, implantes y odontología general. 25 de mayo 129, 11C, Avellaneda. Teléfono 4201-7658. 4201-7658. 10% de descuento a socios de Racing. Prime. Donde el placer te lleve. Comfort 3 Action. Tres s pilos para una sola pasada. Lo máximo en afeitadora. Además todas las afeitadoras b i g para tu piel. Sensitive t w i n Comfort Team y Comfort 3. Si sos hincha de racing y tienes un comercio o empresa, podés ser parte de los anunciantes del programa que te identifica. Corazón Académico. Comunicate al 15 55 017657. 1555 017657 Música, ¿La pidió Pirillo? Obviamente, sí. Ah, muy bien, volvió Pirillo, volvió el musicalizador, está perfecto, muy bien,、así、muy bien.、Es. ¿Y amigos son los amigos para cuándo? Ah, eso es para el 20 de junio. Claro, para el día de la mesa. Muy, muy bien.、Eh, p a r a o b v i a m e n t e Facu Basili. Facu está del otro lado escuchando, mandándole saludos, como siempre.、Eh, acá tengo esto, ¿qué es esto? ¿Un equipo de fútbol de corazón académico? Ah,、no、pero está、bien. Lupina, ¿Lupina Balarco? a mí me dijeron que Pirino anda bien abajo de los tres palos c ó m o lo ve no no no no, no. bueno a c ó m o Haitiza i t z h ¿qué quiere decir? usted es un jugador aguerrido metedor s í s í si、sí. ba barre va al piso s í tranquilo no tiene problema no hay ningún tipo de incómodo porque lo veo medio lírico lo veo ahí、no. que corran los demás no no no no para líricos hay otro bueno、eh, Bartalota por ejemplo Bartalota、Obviamente. tiene todo el un, perfil un, de un lírico. <risa> <risa> Bueno,、eh, línea de oyentes 4893-7555. Allí se pueden comunicar y opinar sobre el equipo que, que voy a repetir ahora, que dio Matías como un tentativo, teniendo en cuenta las pruebas que hizo su bel día hoy y cómo quedó más conforme. Por lo que nos contó recién, el técnico con las hizo varios ensayos y con el equipo que se quedó Eh, más satisfecho fue con este. Saja, Ortiz, m i l e ó n i c o Cais, Pichud, Suculini, Camoranesi, Centurión y arriba Vieto y Oauce h o Fariña y San Oauce. h ¿Ah? Ahí hay Vieto siempre jugaría. Eh, y, y, y creo que si, mal no, si, si no escuché mal,、eh, estaría la posibilidad de que jueguen los tres: de que juegue Auche, Sand y, y Vieto y que salga Fariña. Por supuesto, por eso digo así: Vieto, Auche o Fariña y Sand o Auche.、Eh, si uno mira los nombres propios, dice. Y es un equipo un poco más ofensivo de lo que viene siendo en cuanto a nombres, porque está Centurión, está Vieto, está Auchi o Fariña y está San o Auchi en todo caso, y encima está Camoranesi. Siempre depende de la distribución, porque Centurión es ofensivo si está parado en función de ataque, pero si juega con línea de 3, ya lo l i m i t a s a que、eh, tenga que, que tenga marcar. Que marcar. Esto no quiere decir que no pueda pasar el ataque, pero sí que es algo para tener en cuenta. No es que, no es que Centurión va a jugar allá pegado a la raya、eh, de Wynn. No, va a priorizar la marca porque、eh, no va a tener un lateral por detrás.、Eh, y el sacrificado de este equipo es Diego Villar. Y digo sacrificado porque lo que planteaba en el bloque anterior es que para mí ha sido. Eh, el jugador víctima del de sistema de subeldía, de la manera de jugar de Racing en los últimos partidos. Es cierto que no ha jugado bien, tampoco ha jugado mal, no ha jugado por debajo de, de, de la media de sus compañeros. De hecho, en, el último partido,、eh, o en los últimos partidos le ha tocado jugar como lateral y no ha desentonado, claro, no ha aportado nada de todo lo bueno que creemos que puede aportar Villar. Pegada, eh, pases eh, de gol, eh, gol, eh, asociase, asociarse con Camoranesi o con cualquier compañero de mitad de cancha hacia adelante. ¿Por qué? Porque lo estamos restringiendo a que marque.、Pero、si lo pones de lateral, además,、eh, si es que existe la lectura de que,、eh, no, como tiene buen manejo, proyecto que el tipo va a pasar al ataque en todos los tiros. Esto no es así. No es así. Cualquiera que haya jugado el fútbol sabe que cuando vos agarras a un futbolista que no, jugó, que no juega habitualmente en una posición y lo pones, por ejemplo, en este caso, de lateral, o, o si jugó toda su vida de enganche y lo pones de 5, y el tipo tiene、eh, lectura de parte. Porque si es un loco, sí, por ahí va y lo pone de 5 y se va para adelante porque no le importa, porque nunca, nunca jugó ahí. Pero si es un tipo que entiende el juego. Lo primero que va a intentar hacer es cumplir con la función que le pidieron, que le asignaron, que juegue de lateral y se va a quedar ahí, va a dibujar una quintita y va a decir: Bueno, yo nunca jugué en esta posición, me tengo que concientizar y mentalizar en que no me ganen la espalda, en estar bien parado. Y eso fue lo que hizo Villar en los últimos partidos.、Eh, y pasaría a ser el、eh, sacrificado de este sistema en caso de que se confirme esta formación. Insistimos. Matías contaba que es un tentativo. Quiero escuchar la opinión de los oyentes y también de quienes me acompañan en la mesa. Después de charlar con、eh, una periodista、eh, que nos va a contar la información del equipo rival. Ella es de Mendoza Gol, de la página web Mendoza Gol, Lucy Sol Rodríguez. ¿Cómo estás, Sergio Parvas? Te saluda. Buenas tardes. Hola, Jorge. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Así es, Lucy. ¿O Sol, ¿cómo Discúlpame. ¿Cómo te tengo que llamar? Sol, Sol, sol perfecto. Bueno, Sol, eh, contanos eh, cuál es la información que el hincha de Racing debe saber respecto a Godoy Cruz. ¿Está confirmada la, la alineación? Hay una duda con respecto al equipo que jugó ante Vélez, luego del empate en Buenos Aires, en Vélez a r g e n Y la duda pasa por el bello campo. Si va a estar Ceballos desde el arranque o si entra San Román en su lugar.、Uh -huh, es、bueno. la única duda por el momento. ¡Banile! ¡Banile! q u é estás en un hipódromo no no No, no, estoy, estoy en la cancha de goy d c r u z justamente porque está s jugando la liga buen d o c i n a Ah, muy bien muy bien este p、pues、u yo faltaba que uno de t a dijera vamos falero dije ya está en hipódromo bueno、eh, repetimos entonces lo que sería la, la formación de, del equipo local te cuento aparte que goy d c r u z va a salir a la cancha con i b a ñ e z urbelo s urbelo cigales y sánchez en la defensa no, no. j、uh、u -huh. e g a c e b a l l o San s Román o l m e d o El Lerto r a y suban e l medio campo.、Uh -huh. De enganche entra Alexis Castro y en la delantera Óbolo y Córdoba. Óbolo y Córdoba. Y、Bien. Córdoba Perfecto. c t o e、eh, x a Buen jugador, Alexis Castro.、Eh, me presento de vuelta. Sergio, soy yo por las dudas. Me, me tiraste un Jorge ahí, Sol. s í、eh, no, entonces te he escuchado mal. No hay, pro, no hay problema, <risas> si se escucha el bullicio ahí atrás.、Eh, Sol, ¿cuál es la clave de, de este Godoy Cruz? ¿Por dónde pasa lo mejor de, del equipo de a s a d De acuerdo al, al esquema,、eh, recordemos, Sergio, que、eh, cambió el esquema porque el partido contra Vélez, el esquema que puso el turco fue 3-4-1-2 y ahora con Racing va a jugar. Al revés, perdón, 3-4-1-2 va a ser contra Racing y contra B que jugó con un 4-2-3-1. La idea del equipo de Azad es lastimar por las bandas, más que nada por el lado de Diego Villar, en c a s o de Racing, porque es el jugador más regular que está teniendo la cabeza. Y la idea del sur, como que ya lo conoce justamente al, al volante de, de la academia, es、eh, llegar por ese costado, por el costado donde va a estar Diego Villar. Por eso se refuerzan en el mediocampo con cuatro、um, volantes y un enganche, en este caso de, el de Castro.、Uh -huh. Bueno, decirle que no se preocupe tanto por Villar porque aparentemente、eh, no sería titular.、Eh, un buen dato entonces para el, para el turco, para tenerlo en cuenta. Y de acuerdo a las、eh, pruebas que hizo hoy su bel día,、eh, Villar no estaba dentro de los once, lo cual no, no está confirmado, puede cambiar a último momento. Veremos qué pasa.、Eh, ¿Cuál es la、ya. principal flaqueza que vos le ves a, a este equipo de, del turco a z a d ¿Por dónde,、eh, si fueras técnico del equipo rival, que, por dónde lo atacarías? Y en el caso del, del equipo del turco, el, si, si la academia quiere lastimar, lo que tiene que aprovechar es la línea de tren en el fondo. Porque no es el privilegio que tiene g o y Cruz la defensa últimamente. Anda muy, muy floja, fíjense, ha sido uno de, de los culpables al momento de, de jugar. La mayoría de los equipos han, han entrado justamente por errores de la defensa. Y en este caso,、eh, Racing tendría que aprovechar que juega con tres en el fondo. Seguro.、Eh, Sol, muchísimas gracias. Te dejamos disfrutar allí en Mendoza de, del partido de fútbol que estás viendo. Y nuevamente agradecerte por este ratito. No, gracias a ustedes, Sergio. Un abrazo. Chao, chao. Bueno, ahí estaba la colega desde Mendoza、eh, con la información del equipo rival y、eh, se enfrentarían, parece, dos equipos con <coughs> línea de tres. En el caso de Racing es una línea de tres.、Eh, Mentirosa. Que, sí, flexible, si uno quiere ponerle un término、eh, menos drástico que el que acabo de emplear usted, porque juega Pichú y、eh, se va a recostar un poco más sobre ese sector, sobre el lateral. Eh, me parece que es una manera sutil de ponerlo a Kais de 3 sin ponerlo a Kais de 3. ¿no? Kais no quiere jugar de 3, ha n pedido no jugar de 3. Y le dicen, bueno, te pongo una línea de 3, pero en realidad lo pongo a Pichu por el otro lado, que se va, va a bajar y se tendrá que、eh, acomodar un poquito más hacia la izquierda el ex jugador de Boca.、Eh, Pirilo,、sí. ¿qué opina usted que se salía de la vaina previo a la tanda? Para opinar de esta formación, de este sistema con una línea de tres, como decíamos con Pichud,、eh, contado entre los volantes, p o r que en realidad sería prácticamente un lateral más, sin billar en el equipo, con Camoranesi de doble cinco,、eh, con c e t u r i ó n de lateral volante por la izquierda, como, y con la inclusión de m i g l i o n i c o Bien. En este caso, lo, lo que respecta al, al equipo tentativo que, que dio Matías,、eh, no me disgusta la, lo que sería la línea de t r e Sí, s、eh, hay que recalcar de que para mí Camoranesi no puede jugar de doble cinco... y que el doble cinco hoy en día tendría que ser、eh, Diego Villar, acompañando a z u c u l i n i ya que Pelletieri no, no puede estar por, la, por las cinco amarillas. Este, y en lo que sería la inclusión de, de Gabriel Auche, perdón, de Luis Fariña, n me parece que, que Racing tendría que, que ser un poquito más ofensivo y que tendría que jugar con tres delanteros. Más que nada para que no pase lo, lo que viene pasando. Si es que va a jugar、eh, José el Pepe San, directamente San se debe dedicar a estar en el, en,、eh, en el área grande. Entre medio de los dos centrales y tanto sea Auche y Vieto tratar de desbordar por las puntas para tratar de, de abastecerlo, si no、uh -huh. es imposible que sana u n Gol. En este caso será entre, entre medio de los dos stop, pero va a jugar con una línea de tres con un libro e、eh, el equipo mendocino. Y a mí me llama la atención、eh, la, la posición. Me... Preocup... Por un lado, quiero decir que、eh, me parece muy sano para Racing que ninguna de las alternativas que dio Matías esté incluido a Well. Primero, a favor de su b e l d í a Por otro lado, me preocupa、eh, la función de Camoranesi. Más allá de que de más está decir, ya lo dije antes,、eh, no coincido con que salga Villar del equipo.、Eh, pero Camoranesi. Cuando ha tenido que cumplir una función de marca, se olvida de la otra, porque no le da el resto, ¿no? o hace una o hace la otra, o juega o marca. Esta es la, la realidad de Camoranesi que ha mostrado en Racing, al menos. Si mañana、eh, nos sorprende con otra actitud, con otro estilo de juego, bienvenido sea para Racing. Pero hasta acá, cuando le han pedido que marque, lo ha hecho, pero olvidémonos de que asista a los delanteros, de que. Pase al ataque, de que pise el área rival. Distinto ha sido cuando le ha tocado jugar casi de enganche, en la que se lo ha visto más comprometido con el juego y, por supuesto, con menos obligaciones en la marca. Vamos con un llamadito que tenemos en línea al 4893-7555. Hola, ¿qué tal? ¿Quién habla? ¿Cómo le va, Sergio? Sí. ¿Cómo a n d o usted? ¿Cómo le va? e n b i e un saludo a la gente del chat acá de ahí y del, del foro. no se olvide del foro, le pido por favor. Cortito, c o r t i t o Sí, señor. Con transmisión vía satélite.、Uh -huh. eh, coincido con v o s en cuanto a que me parece que Camora, el mejor rol que ha tenido en Racing es prácticamente c u a n d o de enganche, ¿no? Sí. Ahora, si Camora va al enganche, los cuatro del medio que estás planteando mañana o que estás planteando hoy s o b e el día serían、eh, Pillú del el doble cinco, ahí tendría que ir como, como decía el colega,、eh, el colega tuyo, ¿eh? yo no soy periodista. Diego Villar、uh -huh. y, y s u c u Sí. Pero yo por el otro lado no, no mandaría al Ricky Centurión de, de carrilero. Me parece que la dupla ofensiva tiene que ser el Ricky, el Ricky Centurión y Vieto arriba. Y quizá、eh, Peregué de por el otro lado, ¿no?、Uh -huh. Por el lado izquierdo. p e r e g é d que j u g a o n la v i s a izquierda en Olimpo.、Uh -huh. Porque me parece que Centurión, donde más lastima con la gambeta. Es de tres cuartos de cancha propia hacia, hacia arriba. Sí.、Eh, ponerlo de carrilero, lo golpean en mitad de cancha, está bien, t e g a n a s amarillo e l rival, pero nunca hay situación de riesgo. Y la otra cuestión que me parece que hay que plantear: los grandes del equipo tienen que empezar a protegerlo al Rick, le están pegando de una manera terrible, ¿no? Sí.、Eh, es cierto esto que vos estás hablando, de cualquier modo, los que lo tienen que proteger. Eh, son, son, los son los árbitros, y en realidad es una cuestión、eh, que también tienen que evaluar los rivales, n o porque está bien marcarlo, está bien、eh, cuando se te va a camisetearlo,、eh, sí, alguna, de... patadita, diré... alguna patadita que no vaya a poner en riesgo su integridad, pero ya cuando ves que le pegan codazos en la cara, lo、eh, piñas. Los dos golpes de Echeverría son directamente. De expulsión directa en cualquiera de los dos, n o por eso digo que en primer lugar n o tienen que cuidar los árbitros y también、eh, hay una cuestión de lealtad en el juego. Digo, está, está perfecto, está contemplado en el reglamento hacer infracciones, no hay ningún problema que se las cometan y que Racing tenga situaciones de pelota parada a partir de allí,、eh, pero no poniendo en riesgo、eh, la, la salud del, del chico que tiene 19 años y que en los últimos partidos ha recibido. Golpes de puño o codazos en la cara. ...también、Ahí、Hay que hablar de p e m e n t e Sergio, ¿no coincidís que en cuanto a que q u el e Ricky tiene、eh, ...digamos... el mayor potencial de tres partes de c a n c h a propia hacia el arco rival y no haciendo todo el carril? Sí, por supuesto. Eh, eh, se nota que、eh, no le sienta cómodo eh, hacer eh, todo el recorrido porque siente más tener la pelota e ir para adelante. Te, Te das cuenta cuando lo ves jugar en la cancha que cuando tiene la pelota en los pies y en cara hacia adelante es cuando él, él, se siente más cómodo y cuando marca diferencia.、Eh, pero no lo ha hecho mal.、Eh, a favor de la decisión de, de su b e l d í a también hay que decir que Centurión, cuando le ha tocado hacer toda la banda, no lo ha hecho mal. No, no.、Eh, ha hecho el sacrificio de correr que es que, a estar i n el fondo. Es prácticamente un delantero, no un carretero.、Sí. Es está claro que. Digamos, que Eh, Racing eh, en Racing viene jugando como volante por la izquierda en general o cambiando hacia la derecha.、Sí. Pero si uno piensa en otra posición, es más delantero que defensor. Esto está claro. O sea, es más、eh, atacante. La, la alternativa、eh, para el cambio sería que juegue, como decías vos, de, de acompañante de, de un 9. Me parece que el turco, el turco repite el planteo que nos hizo Vélez, nos pone dos tanques arriba de los dos centrales.、Uh -huh. El、grandote Córdoba, Jorge Córdoba, que estaba en Arsenal antes y en gimnasia. Y, y por el otro lado, ¿qué es lo que hizo el Flaco de a r e c a con Lucas Prato y el c h u c k y Ferreira? b i e n e n c i m a de los dos centrales nuestros, ¿no? Seguro. Daniel, te mando un gran abrazo. Un abrazo, muy buen programa, ¿eh? Dale, gracias. Vamos, Racing. Eh, vamos a hacer una tanda, la última, y después、eh, seguimos opinando acá con Dieguito Bartalota también de lo que se viene mañana en este partido de Racing frente a b o d c r u z en Mendoza. Para informarte de todas las noticias de Racing al instante, ingresa a nuestra web w w w c o r a z o n a c a d e m i c o c o m a r También podés seguirnos por Twitter y unirte a nuestra página en Facebook. Sanitarios Agua Gas desde 1972. Siempre junto a Racing, brindando el mejor servicio e l i n s t a l a d o r Comunicate al 4217-4547. 4217-4547. O vía mail a sanitariosagua-gas.yahoo.com.ar. b a j o Envíos a domicilio, Avenida Mistre 5377, Villa Domingo.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 Donde el placer te lleve. Comfort3 Action. Tres pilos para una sola pasada. Lo máximo en afeitadora. a Además todas las afeitadoras fix para tu piel. Sensitive f i e l Comfort Feel y Comfort3. Si sos hincha de racing y t u e n é s un comercio o empresa, podés ser parte de los anunciantes del programa que te identifica. Corazón Académico. Comunicate al 15 55 01 7657. 1555 017657 Último bloque, últimos minutitos de Corazón Académico. Quedan tres minutos para las siete de la tarde.、Eh, d i e g i t o contame qué opinas de la posible salida de Diego Villar del equipo y de este tentativo de que hemos hablado durante el programa. Ya que estamos, Sergio, te lo incorporo al c a r a cruz que tenía pensado para hoy, porque la cruz tiene que ver con el tubo de ensayo en el cual ha sumergido a Razi y Luis Obeldía. No estamos en una pretemporada. Para alcanzar los 30 puntos, tenemos que consolidar la base del equipo. Me parece, Siempre me ha parecido fructífero que los técnicos realicen modificaciones, pero creo que esta vez los cambios ya,、eh, como dije el otro día, rozan el enchastre, no me gustan.、Eh, Racing arrancó jugando con un 4-4-2 algunos partidos, más allá de la crítica, si había un juego asociado, si había circuitos de juego que nunca lo estuvo realmente. Pasamos a jugar en cancha de River con. 5 defensores, porque no había 3 ahí, había 5, fue un 5-4-1 de momento. Terminamos jugando partidos como con Tigre, con 3 en el fondo, ganando en el primer tiempo. Cambiamos el esquema, retro hicimos retroceder al equipo, pusimos 4, nos empataron el partido. En todos los esquemas que ha planteado Sueldía, el equipo, a mi entender y a mi gusto, juega muy retrasado. Y además hay un equipo quebrado entre el arquero, la defensa. Los volantes y muy suelto en este caso Pepe s a n、eh, Creo que esto no, no beneficia al equipo, no le、no、hace bien al equipo en este momento. Más allá, insisto, que me gusta cuando los técnicos hacen modificaciones y no les tiembla la mano o tienen la audacia para hacerlo. Creo que en este caso la salida de Villar le quita, entre otras cosas, uno de los plus que ha tenido el equipo de su v e l e r a a lo largo del campeonato. Si bien en las últimas fechas fue mermando esto, que fue la jugada y la elaboración de pelota parada. El encargado de todo esto siempre ha sido Diego Villar, y además es un carrilero, es un número 8 que no hay y que no abundan en el fútbol argentino. Creo que hay que pensarle la posición o pensar la forma de juego, no sacarlo.、Uh -huh. Sí me parece auspicioso, en este caso, la posibilidad que ingrese Gabriel Auche. Por allí pasa la cruz del día de hoy en, en tu sección de los miércoles, lo peor de Racing en la semana y la cara. Por ahí pasa la cruz y coincide digamos, con este, estos comentarios que van haciendo ustedes previamente. La cara de esta semana tiene que ver con la, la conmemoración de los 45 años de la obtención del título mundial de la Copa Intercontinental. El fin de semana pasado,、eh, frente a Arsenal, se le brindó a todos los jugadores que, que habían sido parte de la obtención de este título el carnet de socios honorarios y se habilitó de vuelta en el Hall de la Fama. Una galería con algunas obras de arte. Me parece que esto recupera parte de la historia del club de la cual siempre hablamos, refresca la memoria del hincha y oxigena las posibilidades de que pensemos alguna vez en volver a conquistar alguna copa. Muy bien,、eh, hemos llegado a las 7 de la tarde, nos estamos despidiendo. Mañana. Como juega Racing a las 5, es decir, durante el horario del programa va a estar jugando la Academia Mendoza, no vamos a estar al aire. Retomamos el día viernes, aquí seguramente analizando、eh, lo que esperemos sea la vuelta al triunfo del equipo de su belleza. Está claro que、eh, con este tubo de ensayo, como dice Diego, en el que nos ha sometido el técnico de Racing, no está nada sencillo. Eh, pero ojalá que, que sea un despegue este partido en Mendoza. Me han acompañado en el estudio el señor Diego Bartalota, Sebastián Pirillo, ha estado en la producción l u c i a n o Ursino junto a Agustín Guevara, Matías Rufeta ha estado a cargo de la, de la información del primer equipo. Sole Cuque en los controles. Mi nombre es Sergio Palmas. Hasta el viernes, c h a u c h a u